A las niñas, porque ahora sí vamos a comenzar a pompiar. Ahora sí llegó el que faltaba: el DJ Luis, Caraudio, masacrando a los imitadores y partiendo a la competencia. Ok, papá, comenzamos. I'm gonna do this. <laughs> d j Luis, Carauba. James.